Y hasta ahí lleno mi amor Basta con tantas legras <risa> Fuiste Pero perdiste <risa> Acá más de una perdió Cositas, eh Perdimos Perdimos todo el viernes Sí, sí estuvimos perdiendo sí. Vos seguís perdiendo, amiga Vos caminando y perdés cosas Qué hermoso que está acá el airecito Ay, gracias, gracias por He perderte el aire calor. Chicos, qué calor 30 grados hacen Sí, se viene con todo. Que, eh, hay que, ver que la que viene eh, en enero. Y todavía no, no llegamos a enero, sí. todavía no, no empezaron los calores fuertes supuestamente Ay, sí, pero sí. ya con esta mamá ¿También? calorzón se los vino noviembre con todo, como la que sale los viernes, los sábados, <risa> <risa> calentona. <risa> <risa> bueno, chiquis, Así. tenemos un montón de cosas para contar, un montón ¿Cómo de vos? Yo muy bien, ¿vos amiga cómo andas? Todo bien ¿Cómo te trata este calor? ¿Cómo te sí, trata la calor. vida? Muy bien, pero el calor <risa> sí <risa> hace mucho Es difícil, calor. es difícil ¿Y o sea, en el amor cómo andas? El amor bien ah. Muy bien ¿Cómo andas vos, Emi? Todo bien, amor. con calor, como, como con todo ¿Al tereré a full o no? Ay, ay qué rico sí. un tereré, ¿tereré de qué? Jugo, ay no, eh, no. bien no. argentino no, no, no Yo con jengibre Muy bien, de agua, sí, de, agua. de agua Con, con mucho jeng... hielo y jengibre Sí, o yo también el limón De agua Sí, si tienes o... si agua sola mejor Pero algún yujito, algún jengibre, sí. algún algo también Va, como piña Jugo no, amiga Te va a tener un... Pero bueno... Una descompostura... Bueno, cada uno tiene su gusto de tomar... Hay que, bueno, respetamos cada uno, pero bueno... No, no respetamos nada... Sí. aprende a tomar eres querida... Ahí bueno, le mandamos saludos a, a, a Mili... Que se perdió por el calor... El, el, ah, el, el calor se derritió la Mili... Le mandamos saludos a Mili... ¿Habrá explotado? Mili, ¿estás vivo? No mandó señales de vida... O sea, no, no sabemos... Directamente se escapó de nosotros... Se escapó... ¿Se fugó cerrateo? Sí... Pero Serratio. bueno, le saludos Y bueno, la que está escuchando también Le mandamos saludos. Manda saludos a todos Y la que está, Chana A Jaime, a Jaime también, Jaime, que siempre está Darío, que siempre, que siempre están acá Haciendo sí. el aguante También le damos eh, el agradecimiento al espacio A Lolia Vázquez A Radio Nauta Y también nos pueden buscar eh, Por TikTok, por Instagram también Por Facebook ponen Venganza Red Efectiva y aquí estamos nosotros y ahí salen sí. los putos no te ahí. asustes no te asustes, la, no te asustes somos la nosotros los putos, la voz de los putos <ríe> <ríe> como es Instagram eh, es Facebook, ¿no? sí, puede sí en todos lados, sí. me pueden escuchar Bueno, le quiero mandar un saludo especial a... fue el cumpleaños de Luz. ayer fue el cumpleaños de Le mandamos saludos a Luz. le mandamos sí, saludos. Sí. Sí, le mandamos saludo. Que se extraña. Feliz mucho feliz Luz, un besote y 15 añitos. 15 ah. Puto viejo, que se hace. Ah. Ay, te extrañamos, Luz, te queremos un montón. Sí, el el sábado él vino estuvo. Estuvo. Sí, por suerte vino, cumple, la vimos. Sí. Estuvo acá cumpleaños. desconchándose un rato sí. con nosotros. Hermoso, ¿cómo la pasaste el viernes? Todo bien. Que fue sí, el cumpleaños de venganza, venganza afectiva. Sí. Tres añitos de venganza afectiva. Tres años ya que... Tres años, tres ¿cómo pasó? Años. Y vamos por más. Y vamos por más, creo. Vamos a ver qué pasa. <risa> <risa> ya no sabemos, ¿viste? Como que estamos como... ¿Vamos a volver? No sé si la, vamos a volver. La, la, ¿La radio de nosotros cuánto año tiene? En la que nosotros empezamos, quiero decir, nuestro espacio. ¿Tres años también? Oh. También tres, sí. A la de la mano. Me acuerdo de la primera asamblea que vinimos. Buscábamos a Lolga Vázquez. ¿Dónde quedará? ¿Qué ¿Dónde salen travestis? <risa> ¿Dónde ves un montón ¿Dónde, de putos, ¿Dónde ves es un ahí? Es ahí. <risa> Así que qué bueno. Entonces tenemos mucha noticia hoy, mucha información. Tenemos de todo, de tenemos todo. de política, tenemos ya, un montón de no cosas. La, con... El cumpleaños, sí. de política, lo que vienes y lo que hay que esperar. Sí, vamos a estar ahí como pendiente, ¿no? Porque se, se viene todo junto, se viene la, el cambio de gestión, se viene vida sí. se vienen, eh, no sé, los cierres de todos los ciclos, porque terminan todos los ciclos. Acá en el Olga Vázquez está el Bachi, también cierra sí, su ciclo de su este ciclo año. Su ciclo de año también. Eh, y bueno, el Olga también. De, de la radio. La radio también. también. también. Sí. Así sí. que bueno, ¿viste? Como que van cerrando, ciclos, van cerrando sí. ciclos y se van abriendo cosas nuevas. Y para el otro año viene lo mejor ¿eh? Y vamos a ver, esperemos, esperemos que, que, que sea un buen año. Y sí. ¿cierto? vamos a vamos a tratar de pensar positivos. ¿sabes Positivo. Ya lo peor ya pasó, que bueno, no, estamos a, estábamos ahí como a la expectativa de qué va a pasar, que bueno, ya sabemos lo que va a pasar. <risa> pasó. Bueno, eh, la estando que esperamos fue la de la Batlottas, que quien ganó sí. es nada esto con ese estaba metida toda la gente. Todos estábamos ahí metidos. Y bueno, se vemos que quién ganó y bueno, ya está. Entonces, Ahora a esperar lo, lo mejor si ¿sí se puede. Vamos a ver, vamos a tratar de ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, sí. Vamos a tratar por lo menos. Porque si no, amiga, ¿qué hacemos? <risa> nos, vamos, nos vamos a España como el Albert. Claro. Como Lali. <risa> como Lali. También. España y listo. España, Canarias. O nos vamos a Uruguay como hizo la SU, también. cruzó el charco y se fue la. Te veníamos ahí en más cerquita. Nos vamos todos a la casa de Jaime. Ah, sí, ¿te parece? Con la abuela. Ahí. Vivimos un rato. Sería bueno cambiarme. Pensé yo también, irme a mi país, pero bueno, Para mí lo saca carcelo la su la abuela. Ya a comer la comida de la abuela de Jaime. Sí, y que, bueno, eh, alguna comida típica, algo de eso, ¿no? Choto hace, hay muchos chotos ya, grandes, son de esos chotos grandes, ¿no? Bueno, yendo, sí. yendo, chicos, lo lamento, pra, I'm sorry a for you A practicar you. mate, eh, caminando tomando mate También, también, viste que es, es, es todo un arte eso, Viste que eh? van con el termito No es fácil por... caminar tomando mate, no, señoras me... y señores ¿Quién hace eso? Los uruayos. En serio, yo no sabía eso. Sí, sí, A primera sí, que la sí. escuchó. Siempre con el no pude cebarme No, puedo llevarme, eh, no el... bueno, por eso te digo, es más difícil y el mate. Ya de chiquito siempre con el termo en la mano. No sé. Pero oh, oh, mate. Oh, oh. <risa> sí, ¿dónde sí. está tu mate? <risa> <risa> eh Sí, ¿y, y mate cuál? ¿El, ¿El tradicional o el porongo? El porongo, tiene que ser porongo, porque si no, no es mate. Claro. No, que... Si no es porongo, no es mate. Si no es porongo, yo no chupo. ¿Qué porongo? Bueno, pero no digamos cosas obvias. Sí. Para mí hay que hacer una entrevista <risa> a nuestro operador sí. de lujo para Un que describa de de... la cultura. Sí. sí, sí, sí. En Paraguay también se usa mucho de las que son los cuernos de los toros. Eso usan, para las... El... ¿Las pezuñas? No, ah, no los, cuernos, los, los cuernos, los cuernos. cuernos. El cuerno hueco sí. y ahí... Hace ah, para el, mate, mate. Para el mate. Hace no, olivare, mate. Para el mate o para el terere. Para también. el terere, sí, sí, yo he visto. Y sí, también sí, hay, sí. Eso, hay una fruta también que es eh, parecido a... el zapallo, es como un zapallo sí, duro. Sí, eh, parecido a la esta eh, merejena, pero son más cácaras duro Y se le saca la semilla, todo, se le saca y ahí pone el... Eh, obvio, tiene que curarlo... Y ponen la hierba, ¿no? En ah, mi país dice ¿Cómo le dicen a Uruguay en el mate? ¿Mate? ¿O algo que ¿Tipo mate. mate? Mate. ¿Lo inventó Uruguay o lo inventó Argentina? No sé. En mi país se le dice ¿Al mate? Sí, al mate. ¿Cag? Cag, sí. ¿Cag? <risa> Aprendiendo ¿Es, es, es, idiomas Un apoco eh, pe... Me estoy cagando <risa> O como sí. ¿cómo es No sé cómo suena Buenéticamente Así Parece... que bueno El mate nos, eh, es... Pero igual en, eh, A ver En Paraguay No se toma tanto mate Se toma más tereré Sí, se toma mate Sí, con el calor Que la tardes, también eh, la tardecita Sí se toma A, a la diato. mañana Y a las tardes Se toma la tardecita Claro Cuando baja el sol Sí, cuando baja el sol Pero más se toma tereré De día Y a la mañana Obvio que a las 5 de la mañana temprano Se levantan la gente que tiene que ir a trabajar en el campo Toma mate y se va a trabajar Y después tereré ¿Ustedes claro. cómo le dicen al mate en su vida cotidiana? Tipo yo, matienzo me gusta uh, Matioli <risa> Unos matiolis Unos Muy verdes verde. <risa> sí. Sí. ¿Vos Nan? No sé O unos Mar amargos Yo soy más de amargo Bueno, salió una columna de mate hoy <risa> Eh, lo, lo más raro cuando te dicen chupamos unos mates chupamos te quedas como mates. que ¿cuál? o, o chupamos o mate no <risa> yo creo que te cambia <risa> la cara viste tipo cara de felicidad es por... mate ay oh, mate bueno, ah, buah, buah. si nos queda otro algo vamos a chupar bueno <risa> así que bueno salió el tema de mates hoy bueno qué rico bueno está para el tereré así es. que nos vamos a tomar un tereré vamos a escuchar una musiquita sí, y volvemos, volvemos con mucho más dale dale La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3 Bueno, hemos vuelto, hemos vuelto es con toda la bueno. música del karaoke del, del, de la fiesta. Ah, eso, a ver, a ver. ¿por viene? ¿A qué viene toda esta música? Fue todo la Cuba, eh, hicimos el viernes un karaoke el viernes divino. El de suya sí. explotó. El de suya baila, lo bailamos todo. Yo canté el de suya. <risa> Era, era el show pues, de la loba Dame, dame la canción de más, más de puto que tenga Yusha. Porque era este el show de la loba Que va a comenzar <risa> Es la loba, es la, la loba, loba. <risa> Bueno, y así sucesivamente bueno. La pasamos a hermoso Tenemos muchos muchos recuerdos muy lindos sí. eh, Bueno, llegó la hora de las noticias Chiquis Dale Bueno, estuvo pasando este 25 de noviembre. Miles de personas se movilizaron en América Latina por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Esto fue el 25 de noviembre. y como siempre se busca visibilizar y reclamar eh, por políticas públicas que dan respuesta a una problemática a esta problemática no que es algo más eh, global eh, esta fecha fue designada por la asamblea general de las naciones unidas el 17 de diciembre de 1999 fue impulsada para conmemorar el asesinato de las hermanas Maribel en 1960 en República dominicana durante el régimen de rafael trujillo Minerva, María Teresa y Patria tuvieron un rol central en la resistencia de una de las eh, tiranías más sanguinarias de América Latina, encabezada por Trujillo eh formaban parte del movimiento revolucionario 14 de junio, formado por Minerva y su esposo, donde participaban las hermanas a quienes llamaban las mariposas. El 25 de noviembre de 1960, el dictador ordenó a la policía secreta que las matara. Sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un barranco en el interior de un ship, junto a él, eh, junto al conductor. Eh, el régimen intentó hacer pasar eh, el asesinato como un accidente automovilístico eh, hacía más de una década que eran activas políticamente, tenían entre 25 y 36 años y por el crimen quedaron sin madre cinco infancias eh, bueno, así que en conmemoración a ellas, los 25 de noviembre, eh, se realizan estas marchas, ¿no es cierto? Todos, que, bueno, los todos. todos los años. Todos sí. los años. Y acá, bueno, fue ah, se, se hizo la, la marcha, eh, hubo la, estuvo la concentración ahí en Plaza San Martín, ¿no es cierto? Eh, y bueno, eh, asistieron muchas personas. Y está buenísimo también recordar por qué se hacen la, las marchas. La marcha, Sobre todo sí. yo creo que en esta época, ¿no es cierto? Donde eh, están eh, en vilo esta cosa de, de, de perder derechos o inclusive, eh, ¿no es cierto? Estas cosas de, no no se, no se sabe si se va a hacer como más tranquilidad o menos tranquilidad el tema de, de hacer marchas y cortes y todas estas cosas. Sí. Eh, así que bueno, nada, me parece como que es bastante importante lo que pasó el 25 eh, con respecto a, a lo que se viene, ¿no? A futuro. ¿Qué les parece, chicos? Está buenísimo. A ver, Chanam, ¿qué opinan? Esperen que me acaban de enseñar cómo funciona. <risa> <risa> <risa> <risa> eh, pensando en esto que decía la Loa, sí. Y de, de cara a lo que se viene, digamos que por ahí una Ajá. de las consignas había cuatro consignadas principales, pero una, digamos, es eh, ni un ajuste más y ni un derecho menos, que a alguna manera tiene que ver con el estado de situación en el que nos encontramos como país, sabemos que un mmm, 45% de pobreza Muchísimo. a nivel estructural es un montón, entonces eh, el gobierno que sale ahora en retirada digamos viene aplicando el ajuste para pagarle al fondo monetario internacional y de alguna manera la promesa del gobierno que viene es como ya se ha dicho muchas veces, sí. la motosierra y la gente igual así, diciéndoselo en la cara y todo, lo ha votado a este señor. Eh, así que bueno, la promesa del de, ajuste era el ajuste a la casta. Parece ser que ahora el ajuste es a la clase trabajadora, como históricamente ha sucedido en este país, que cada vez que no se endeudan para chorearse guita y fugársela, lo terminamos pagando nosotras y nosotres con... Eh, Con las cosas caras, trabajar más horas, sí. que nos alcance menos la claro. guita para comprar las cosas que necesitamos básicas para sobrevivir, no conseguir trabajo porque esto va a implicar que si se eh, ponen peores las cosas digamos, haya menos posibilidades de conseguir laburo que la gente tenga menos guita para moverse en general en la calle eh, y otra de las cosas que, que tuvo así como consigna principal era la defensa de la educación sexual integral la defensa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de Eh, interrupción legal del embarazo eh, y por supuesto en el marco de el grito global del de, pedido de, de basta o alto al genocidio digamos en palestina que viene llevando adelante el estado de israel contra el pueblo contra el pueblo palestino hace muchos años pero particularmente digamos en, a partir del 10 de, de noviembre digamos frente al secuestro que realizó jamás que también es debatible, digamos, en sí. las estrategias que, que tienen las guerrillas para volver a recuperar su territorio, pero particularmente frente a esa situación, digamos, el Estado de Israel aprovechó, digamos, para de alguna manera profundizar la guerra que lleva adelante contra el pueblo palestino y bueno, Como todas y todos saben, digamos, ya hay más de 10.000 personas asesinadas, la mayoría mujeres, niños niños y ancianas, ancianes. Así que, bueno, un poco tenía que ver con salir con fuerza a nivel internacional. En todos los países de Latinoamérica, digamos, ha habido diferentes eh, acciones y una de las consignas principales ha sido eh, el pedido de alto al genocidio sí, en eso. Palestina, ¿no? Por todos por todos países hicieron las marchas a favor de Palestina, ¿no? Para poder... Eh, ¿Cómo es? que mucha criatura mataron, muchas inocentes que mataron también y a la vez que tenían eh, secuestrado a la gente. Ahora gracias a Dios entregaron unos cuantos y se quedaron todavía unas cuantas que estás. Entre ellos argentinos. Argentino, ese sí ya está, el sí, yo para poner un matiz ahí plantear que, si bien, digamos, podemos llegar a debatir sobre las estrategias que tienen las guerrillas, que son grupos mínimos armados frente a una avanzada de un ejército que es el quinto más poderoso del mundo, como es el caso de el Estado de Israel, y que de alguna manera, digamos, ha colonizado tierras que no le pertenecían y de alguna manera han generado estrategias para presionar al pueblo a que se corra o termine siendo autoexiliándose sí, sí. o asesinándolos en, en el peor de los casos como está sucediendo ahora, digamos. Mm. No no es lo mismo eh, un hecho específico para generar cierto grado de retracción, en este caso de un ejército que viene avasallando el territorio y la vida de las hiles palestines, que digo, como no ponerlo la misma al mismo nivel, pero así como jamás, digamos, técnicamente tiene secuestrada a cierta cantidad de personas y que en estos días ha ido liberando de a poquito, también, digamos, eh, el Estado de Israel tiene secuestrada a personas o presos políticos, presas políticas, digamos. No es para ponerlo en términos de equidad, porque entiendo que la responsabilidad de eh, el Estado de, de Israel, digamos, sobre el mundo, digamos, es diferente, además de que hay una disputa territorial que tiene que ver con el acceso y eh, la expropiación de los recursos naturales de esas tierras, que además le pertenecen al pueblo de Palestina, ¿no? Imaginemos qué sucedería si mañana, como le ha pasado acá a los pueblos originarios, sí. cuando llegó el colonialismo español, de alguna manera llegaron invasores, tomaron las tierras, y, y digamos, dispusieron de todo el territorio, las personas que habitaban en ese territorio. Digo, ese movimiento es es lo que está pasando no solamente en Palestina, sino en gran parte de Medio Oriente, y también pasa en eh, lugares de África. Entonces, no es Eh, por justificar, pero es como para complejizar, digamos, cómo es realmente la situación y por qué se lee como un hecho tan grave. yo Hay solamente dos países a nivel internacional que justifican las atrocidades que está haciendo Israel, que son Estados Unidos y Argentina particularmente. El resto, digamos, ha, ha salido a repudiarlo. Sí. No quiere decir que Eh, en, la, en la clandestinidad digamos sigan dejando que esto suceda digamos ¿no? la ONU ha salido a decir que no se puede frenar han renunciado el secretario digo hay un montón de cosas que pasan que tienen que ver con la disputa de poder y con esta avanzada que Estados Unidos con Israel ha decidido sobre el territorio palestino. Así ah, es, es muy fuerte igual sí. eh, Como decía Chana, no hay que poner tra o Tratar de poner equidades Porque en realidad eh, Una guerra me parece que es terrible, terrible. Que la sufren en fin. generalmente O sea, le impulsan lo, lo, Los poderes y la, las conveniencias Y lo que cada Uno quiere ganar o no perder En, en algunos casos Eh, pero gente. los que terminan ter sufriendo son la gente, la inocente, es el pueblo, sí. son inocentes, son los eh, niños, eh, mujeres y ancianos, como decía Chana, y es terrible en sí. todos sus sí. ámbitos porque no solamente es una pérdida de vida, sino es una pérdida de eh, económica, digamos, porque las personas también que quedan... Eh, con la pérdida de esos familiares, ¿no es cierto? Y bueno, y todos los traumas y todas las cosas horribles que vienen eh, pegadas que con, con lo que casa, es una guerra. Por eso perdés todo, todo. perdés eh, un lugar que, es que, que entra en guerra donde no puedes ni siquiera estar tranquilo de que te va a caer un misil o, o que te van a entrar y te van a acribillar. O sea, es, es horrible. O sea, es no feo. solamente el, eh, el hecho de estar en una guerra, sino, bueno, todo lo que viene... el Todo lo que eso con, conlleva, ¿no es cierto? Y, y bueno, nada ponerse un poco en el lugar de, de las personas que perdieron a gente no. y, a, y a personas ¿no es cierto? En, en esa situación debe ser horrible porque es algo que por ahí no es algo que que uno pueda controlar ¿no es cierto? No. porque viene de los, del poder, que de viene del de, de arriba que las decisiones las toman otros y vos no lo único que tenés que hacer es tratar de sobrevivir y es horrible así que bueno, nada fuerzas y cariños para todas cariño esas zona para para, para paramos, ¿no? Que... Pero bueno, nada. Es, a mí lo sobre. que me parece interesante de la marcha que, bueno, en lo que vos leíste, que si seguí leyendo que, o sea, me parece muy interesante de que eh, sea eh, a las mujeres, ¿no? que maltrataban y sexualmente y eso y, y que los pongan como género y pongan a las chicas trans, a los chicos gays a la chica lesbiana, todo en una sola marcha para pedir eso, ¿no? contra eh, no a la violencia. O sea, eso me parece o sea, me, como que me, me da como un poco de calofrío O sea, porque creo que toda persona pasamos por eso Por viol por violencia, ¿no? En algún eh, momento, los, sí También en la niñez, también pasamos por la violencia de, de la discriminación de nuestros propios padres también Y eso creo que es violencia Entonces, ojalá que esto siga Y que sigan luchando por eso Contra la violencia, todo Así es, así es, bueno eh, Así que bueno Eh, acá en La Plata estuvieron Nuestras compas ahí eh, Apoyando A toda esta movilización que está buenísima Así que bueno, nada seguimos ahí Apoyando A, a toda esa causa y todo eso, ese movimiento Chiquis, bueno ahora de hablar de, de él <ríe> <ríe> Aunque no queramos mm -hmm. Bueno, chiquis Terminó el balotage ¿Qué ¿Cómo? pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué les pareció? ¿Estaban ahí? ¿Les pareció bien? ¿Correcto? ¿Fueron cifras muy...? Yo, yo preguntando así... Bueno, a mí mi, mis sobrinos me tienen como militante, ¿viste? Ah, Peronista. Sí. Pero vi mucho como que, ¿viste? Como esa, esa frase que se pudra todo. Y mandaron la boleta de Milley sí. y lo hicieron ganar. Sí. Como que la gente está cansada de lo mismo, pero... No, yo, se dan, no se dan cuenta lo que también lo votaron yo no esperaba <risa> cuando subió bueno el sergio más que iba a ser el presidente que cuando dijo que él eh, felicitó al otro acá se vino eh, se vino todo para o para mí bueno eh, o sea de principio de como medio me da miedo y este y peor me hizo eso cuando felicitó que ya ganó él Ay no por Y yo escribía... Fue como sobrina. un baldazo de agua fría. Sí. Sí. Lloré, la sufrí ese momento, pero bueno. Sí, fue fuerte, fue fuerte porque... Eh, porque inclusive en algún momento decías, bueno, puedes llegar a ganar, pero por ahí no por tanto. O, ¿no es cierto? Fue como, fue como muy definitivo, muy tajante lo, los números que arrojaron que sí. viste alguno tampoco sabe si son ciertos, Muy no, parecido al como, 2015. Raro. ¿Viste? Muy parecido al 2015, toda la, los yo por la organización, no, el este, LGTB, todos decían puto que vote a Milei y esto, que mm -hmm. es. todos querían masa, todos querían más y más Pero parece ser que pasó lo 2000, que el 2015 también estábamos sí. todos, ¿viste? Y ganó el gato y ahora bueno, ahora van cancel eso fue también jue también cuando... espero que no espero que sea todo bien y que la gente no sufra porque pero es rarísimo que levantó en todos lugares el eh, principio que bueno massa levantó eh, todos territorios de buenos aires de otros lugares que son orillas de Buenos aires crecia argentina que son otros lugares levantó bien el segundo no y la tercera perdió un bajo eh, todo era para mi eh, ley la, las lobo más ganó solamente en la, en la ciudad de buenos Aires y no sé en qué, en qué provincia más después todo Milei. Sí, en o sea, la Plata también, acá en la Plata casi todos le votaron. Bueno, lo que mostró las mapas, que yo veo, es es terror que las eh, dijeron que le dieron los votos, que fue ¿cómo? Garro que le apoyó con el que los que estaba a favor, que votaba Garro, le votaron a Milei para poder ganarlo. Eso también corrió los rumores también, porque Garro tiene tiene su gente. Claro, y bueno, el Garro perdió acá igual sí, Igual, y por eso, le que, dio bronca Porque claro. bueno, entonces La que estaba a favor, eh, está, que le votó a, a Garro Le votó a Mileis, en la que corre los rumores Claro, sí, sí, sí Sí, suele pasar eso, inclusive, bueno, a último momento que le dieron... Bueno, yo creo que a último momento, porque antes estaban como medio enemistados, pero eh, todo todo lo que vendría a ser Macri y su prole, ahí toda su gentuza... Y su gente, sí, eh, le dieron un voto. Que, que fue el apoyo de él, sí. creo fue bastante decisivo para el triunfo de Milen. Y de la borracha también. Por eso, que, por eso. La borracha también que va a ser la, eh, la ministra de Seguridad de la Argentina. Sí, sí. Y es horrible, directamente vamos, vamos a hablar de la política, que le, la gente de del gato, agarró todo. Sí. Todo lo que deudó, están todos ahí metido todo No hay ninguno unos miles que tienen. Solamente la que está la... O sea, la vieja está la maldita que... Eh, que no hice piojos de no nosotras. Que nosotras somos piojos porque ser gay o puto, ah, ¿sí? o travesti o algo así. <risa> sí. Esa es, va a ser su canciller, parece. Y después... los otros son todos... Eh, de Macri. que lo que tuvieron lo hoy que le sacamos también, quien nos debudó, no sé, ¿en, en qué año tiene que terminar la Argentina su deuda para poder salir adelante. Sí, 10 años, 10 años 100 más, 100 años. Yo no voy a existir más a esa época. <risa> sí, amiga, vas a ser como Mirta Leyra, vas a ser eterna. <risa> Eso fue sí, un agua de un agua fría eh, de arriba que viene que ganó el Yo esperaba que estaba ahí dependiente de quién iba a... Y encima que eh, de mi parte me fui a averiguar si yo podía votar. Eso es lo mejor que... Eh, bueno, fui a, para averiguar yo no podía votar porque era eh, de otro país. Solamente tenía que votar claro. intendentes y eh, senadores y diputados. Uh -huh. Y bueno, me me vine otra caminando. Obvio que me... Me vine estaba, me dio unas broncas tristes, pero bueno, ya está. Bueno, amiga, ves, para empezar ya, te tenés que hacer el documento, ya está, es nacionalizada argentina, ya está. ¿Hace cuántos años, hace cuántos años que estás acá? No. Así que bueno, ahora te toca a ustedes qué opinan. ¿Qué va a venir lo que eh, creo que va a ser muy fuerte este año. Como el presidente electo dijo que iba a ser muy fuerte, que va a ser muy Sí, dice que se, que vienen Ojalá que, sea, meses que sea, no. bueno, ya está abriendo el paraguas para mí. Pero, Pero él mismo bueno. dice así Ojalá que no sea así Ahora está en Estados Unidos anda, Vendiendo anda. No sé qué venderá de, de la de Argentina yo creo que, Anda de gira por Estados Unidos eh, Estaba por New Estados York Estados Unidos se va a instalar acá Ya quiere ser todo dueño de la Argentina Fue a vender nuestros riñones <risa> <risa> nuestros... <risa> Ya estamos todos embargados <risa> Nuestros hijes <risa> Claro, y, y igualmente uno se pone a pensar quién votó, quién no votó Y vos imaginate que nosotros sabemos poco y mucho de política Imagínate que toda la gente tampoco sabe de política La gente va, agarra un sobre, pum Quiere un cambio y no saben ni qué, ni, ni, ni capaz que ni leen pero ni si, la noticia. Pero si sí, él hacía su campaña con odios. Y sabía. es mucho, mucho compró él compró a la gente también hablando y, y, ah, sí, y sí. todo el tiempo tirándose contra el queñarismo, el queñarismo. Y, y eso hay mucha gente que Y ahora vamos lo está, espera, sí. a ver qué hace Me el gobierno de él. contra la otra campaña. que Claro, es, sí. porque si vos lo ves de un lado... De, no, de un lado así de gente la, de la social siempre. la gente social si sí, lo hecho así eh, siempre voy a repetir y eh, siempre él hizo en las redes de la campaña es de que empezó Él hizo redes en todo lado que nunca nadie no le ve. Oh, eh, los campesinos, que bueno, perdón, se le dice campesinos, esos que interiores, hasta ahí llegaron. Tiene su fan, los, hasta los nenitos tiene su fan, que le aceptan ahí, le apoyan. Es que su carrera sí. política fue mediática desde mediática el momento cero. Mediática de redes, TikTok, en eh, eh, todos lados las redes está metido en Y muchas platas mueves. Esos... Eh, entonces ahí ganó Y este que se fue No hizo la red también eh, Después que empezó a hacer la red Ahí levantó un poco más Pero se, igual lo ganó este Que está ahora va a estar, quiero decir Claro Así que bueno, miren eh, Y encima también como que nos tienen en vilo hasta último momento Porque nos, <risa> ni ni sabía quién quién iba a estar en, en los gabinetes Y a quién iba a nombrar Así que bueno, hasta último momento estuvo ahí como medio en vilo Todo eso, bueno Eh... Tal como había prometido en la campaña, eh Javier Milei, ¿no es cierto? Eh, iba que iba solamente a tener algunos eh, algunos lugares como eh, los ministerios, ¿no? Algunos ministerios como el de Economía, el de Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad Interior, Defensa, Justicia, Y capital humano en el que se unificó desarrollo social salud trabajo y educación eso quieres sí. eh, la que va a tener y después quiere eh, también lo que entiendo yo que quiere cerrar también la eh, ¿cómo es? la de la la mujer desde la, eh, la que nosotros también estamos prende estamos ahí metida también que somos derechos que tenemos de derecho ahí que son de la del el derecho de las mujer también que es qué es, sí. es eh, Y después también estuvo, también la habían nombrado a Píparo, que no sé si se bajó al final o no, que iba a estar en eh, el ANSES. Píparo iba a ser la la que iba a manejar eh, como el ANSES. ANSES. y pero bajó. ¿Se bajó? Sí, no sé en dónde va la, le va a meter ahora. <risa> ¿En, algún lugar, en algún lugar la van a meter, <risa> seguramente. La pueden poner en vialidad. <risa> re, re. Ay, yo creo que por eso se bajó el ANSES, para meterse en vialidad. Y después estamos... Eh, ¿No tenemos primera dama, o sí? Mm, ay, no, yo no quiero hablar de primera dama porque la odio la otra. <risa> ¿Saldrá? ¿A de Cristina? Y la primera dama, viste... ¿Será la hermana o será la, la rubia? La Fátima Flores. Fátima Flores. Yo creo que va a ser la hermana. Yo veo las la caras como es. Cada uno eh, toma pastilla igual ¿Vos que... ¿Vos decís que se casa con la hermana? Sí, yo <risa> pienso se, Yo creo que va a ser... Se termina con... el incesto... Bueno, se inicia el incesto legal institucional. Sí, la Claro. La nueva ley. La nueva ley, ah, sí. Por ahí viene la reforma del Código Penal. Ahí, por eso. Sí, sí, sí, yo creo que eso. Mal... Me hace acordar mucho a los Simpsons en el capítulo donde se separa Springfield de J. Blyville porque los de J. querían tener incesto. <risa> <risa> hermoso todo. Es hermoso. Bueno, yo tengo miedos que pueden llegar a estar contentos. <risa> <risa> Como te decía, también está la, la que va a ser vice, eh, vicepresidenta, la, la maldita esta. la que Villarruel. Es, Villarruel. Esa, es terror. Este... A ese sí hay que tener miedo. No miedo, pero... Pero es tiene, va es tenés, nefasta Es nefasta directamente Eso sí, eso es lo que quiero decir Este error es maldita Y tiene a favor de lo que Quiere sacar a los que, están, los que mataron Tanta gente, quiere sacar a presa Ahora Este tipo que detafó A tanta gente que le prestaba Plata, no sé qué cosa Ahora le manda unas cartas, un audio a, Al presidente de mi ley Para que pueda sacarlo Y que haga un trabajo a Cualquier lado que le va a hacer trabajo Pero a honor <risa> Imagínate, para humillarme tanto Yo prefiero quedarme en la cárcel no, ¿no? Además imagínate a ese señor manejando dinero estatal O sea, está preso por estafas Sí Hay que... Gratis no trabaja nadie Claramente sabemos que se lo va a cobrar Es así muda. <risa> ¿En serio? Eso sí, le salió en la red. Estamos la como televisión. que se puede, se puede esperar cualquier si cosa. Pasa, este si pasa, si hace sí. mil leyes, ese señor eso así es. Bueno, ¿a dónde estamos? Estamos vivos sacaron una persona que chorreó tanta gente que le saca le sacan tan plata y tiene que sacar la que trabaje honores en, en, en la argentina es horrible si es, sí, sí, hace eso sí, ese señor podríamos pensar en qué mini, qué ministerios <ríe> <ríe> podría ese. tener este gobierno el ministerio del tren fantasma podría ser el primero Ay, está lleno <ríe> lleno Dios. de fantasmas del gobierno anterior como decía Nancy entre el frente renovador la ucr y el Pj le están garantizando toda la estructura estatal para que gobierne digamos. Sí, es directamente directamente ahí adentro todo va a mandar, es lo mismo eh, el Macri no me va a mandar otra vez, solamente en unas pantallas el tipo que le da pastilla para poder relajarse <risa> ¿Qué le sí. da <risa> El Ministerio de la Pasta sí, ahí está. Segundo Ministerio importante Segundo, eh, eh, ahí. Aparte, chicos ninguno de los que están a ver, nómbreme a uno que, que, que salga a defender a mi ley y todo lo que tenga que que hable coherentemente sin y que no parezca un psiquiátrico, o sea, desde la hermana Villa, hasta Villarroel o sea, todos cualquiera que, que y, y viste todos alterados y <ríe> no me acuerdo cómo se llama esta tarada que estuvo en, en Constitución que le dijeron dije, vos Tomás te, te subís a los transportes públicos, le decía una chica de, de la TV pública Y decía, bueno, espero que vos seas una una buena ah, empleada Porque vamos a privatizar todo ah, viene y, con dice, el... y por ahí te vas a quedar sin trabajo Espero que seas una buena empleada eh, Acá me dice Diputada, eh, ¿no? Eh, sí, es, era diputada sí, la, Ahora es diputada Es la, la, la diputada loca O sea, loca, quedó diputada que... por la lista que se presentó Sí, la que Lemoine, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? ¿Te acordás el nombre? Lemoine Lemoine Bueno. qué hace que se disfraza? Sí, no sé, ¿cómo que se dice? vende las redes, vende las redes. Sí, so, o, sea, se, o sea, en realidad puso dinero Para poder participar de la alianza Avanza, sí. digamos Es un poco la lógica de Milley Él vende su, su juego eh, Se evita de conejita, de todo un poco Usan para vender las redes Bueno, tenemos acá a la futura Mira. diputada bueno. Nancy, Nancy. Ahí es? está, tercer ministerio te, Ago que te gusta disfrazarte ah, de, conejita. de conejita El y, ministerio de los disfrazados y, <risa> <risa> no, que, eh, hay que reírse, chicos Porque y, no queda otra Y si hay que reírse Por lo que no es feo fe, Cuando no vienes con este señor hoy, Ojalá que no sea tan feo como dicen Hay que reírse no, y luchar, bueno, y luchar eso, sí. sí Sí, sí, bueno, la lucha, la lucha ¿Qué les parece si sí, de tanta lucha y tanta lucha Nos a una musiquita, y ¿no? Y después volvemos y echamos la mano Porque las teles públicas y las radios públicas Que quiere cerrar también <risa> de todo, vamos, de a todo. vamos a ver, vamos a la casar está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi casa? Besa Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Salí de mi casa. votando charlas de las políticas y, y todo lo que falta, mira, lo que falta. Lo que falta. Están queriendo eh, no sé no sé en qué se basan no sé si es verdad o si lo van a poder hacer, pero no, bueno, igual queda sí. como una amenaza eh, horrible. en eso con eso también hizo mucha campaña también de que ya que volvimos más y charla un poco de las políticas, hizo también que el hacha. Quería cerrar todo eh, como, eh, privatizar, privatizar todo privatizar el de las teles públicas. TV es pública, quiero decir, perdón. Y las radios también, que son... Y boom. el Banco Central, ¿no? Y ¿Y vamos decir, sí, también. Bueno, el Banco Central, <risa> que lo sacaron cagando porque le hicieron la psiquiátrica y no, sí. no pasó. <risa> y vamos a preguntarle un poco qué opinión también, Chana, todo esto, que déle un charlatas. ¿Sobre la privatización de los medios? De los medios y de la balotación un poquito, tíralo, ahí sí. Uh, bueno. <risa> <risa> Re era el demás. Yo inventé un par de ministerios que le podemos mandar un mail a Javier diciéndole, escúchame, León, ¿no querés abrir estos ministerios? Le mandamos unos ministerios <risa> bizarros, tipo onda. El ministerio de los Garcas, ¿entendés? Y ahí entra toda la cúpula de la CGT, los referentes de los partidos así más hegemónicos. Eh, ah, bueno, hablando en serio, obviamente... Eh, Creo que lo más duro de asimilar es que de alguna manera quienes ya militamos hace varios años sabíamos que se iba a venir un tiempo difícil ganar a quien ganara, obviamente sabiendo las grandes diferencias que había, sobre todo estos discursos más de odio sí. por parte de la libertad de avanza, sobre aquellas eh, identidades minoritarias en el sentido del ejercicio del poder, ¿no? Digo, ¿Qué poder tiene <coughs> hoy en día, por ejemplo, el activismo LGTB, digamos, es muy relativo en relación a un sistema que es heterosexual no A eso me refiero con minoría, eso quiero aclarar Entonces, de alguna manera Todo su discurso estuvo basado Como decía Nan, en el odio digamos Hacia la otra edad, el odio hacia el peronismo El odio hacia la, el kirchnerismo El odio hacia los piqueteres El odio hacia Quienes reciben una asistencia social Digo, su concepto fue el odio Y me parece que lo más duro de asimilar Es que más allá de que podamos analizar que hubo muchos factores para que la gente termine eligiendo por derecha y que podamos analizar también que no necesariamente son todos filofascistas quienes votaron a, a esta fuerza política. También igual la votaron diciendo todo lo que iba a decir, digamos, ¿no? Entonces ahí hay algo que analizar, que es cómo puede ser que una persona que destile tanto odio y que promesca y que prometa eh, esto tanta motosierra para, para esos sectores, Porque lo que sí decía clarito era que a esos sectores no era los que no les iba a garantizar los derechos. O a sea, la feminazis, esto de eh, seguir garantizando el acceso al aborto. Pero en su discurso era contra ese sector y contra la casta. Ahora sabemos que con el diario del lunes la gente que lo votó se va a dar cuenta de que contra la casta nada porque es con la casta todo y para la casta todo, digamos. Y que de alguna manera no solo eh, las políticas que va a sacar adelante van a ser para esos colectivos que él había como construido como enemigos, si se quiere, de la clase trabajadora, sino que tampoco van a ser para la clase trabajadora, ¿no? Porque esta, esta cosa de la motosierra y el ajuste en el Estado, creo que la gente no terminó de dimensionar que era que ibas a pagar más caro el pasaje y que de alguna manera eso hasta que se actualice iba a llevar muchos años pero que realmente iba a resultar muy caro. Mismo los servicios, la luz, el gas, el agua, esta idea de voucherizar las escuelas los recortes que se vienen seguramente en materia de educación, en materia de acceso a la salud, con todas las críticas que tengamos para hacer al sistema de salud, que quienes vamos al hospital sabemos que es re difícil sí, ir al hospital sí. y que realmente la atención termine funcionando al 100 pero hay cosas que de alguna manera se venían garantizando con el nivel, digamos, de eh, explotación y de poca guita que había, digamos, ¿no? Pero digo, de alguna manera venir a profundizar eso es ponernos en peores condiciones Lo que no podemos analizar es Cómo, hubiese, cómo hubiera sido Un gobierno de eh, Sergio Massa Bueno, podemos adivinar realmente, sabiendo de dónde venía Sergio Massa, digamos, cuál podía llegar a ser su desenlace y además viendo también que dentro del frente, lo que, lo que ahora es Unión por la Patria, digamos, también, digamos, la facción más de izquierda, si se quiere, que es la que representa Kirchnerismo, también venía medio debilitada, venía perdiendo votos. Sí. Entonces, de alguna manera, si pensamos en un gobierno en unas elecciones cuatro años atrás, era muy loco pensar que eh el kirchnerismo iba a estar tan debilitado para torcerle el brazo a Alberto Fernández en algunas decisiones que ha tomado a lo largo del gobierno, sin embargo pasó, y eso de alguna manera ha dejado más debilitado a ese sector. Entonces, ¿qué capacidad de tracción podía llegar a tener hacia dentro de un próximo gobierno si hubiese eh, ganado Sergio Massa? Sí, hay pisos que al menos no estaban tocados, que sí. era esto, digamos, YPF está a 51% en mano del Estado estos medios de comunicación estatales seguían siendo estatales de alguna manera había enviado un presupuesto que tenía al menos uno o dos puntos más por, par por partida presupuestaria tanto para salud como para educación también en el marco de las estrategias que se dieron para ganar las elecciones porque y también son responsables del ajuste que se viene llevando ajuste. adelante y que de alguna manera ha hecho también que la gente haya terminado votando, votando él, por el malestar vez. que le genera no llegar a fin de mes no sé ustedes cómo vienen pero yo llegando el 15 del 19 ya todos empezamos medio a tambalear y a robar que ya quedan 10 días fin de mes digamos, ya ¿no? números rojos a mí. Eh, sí, con el sueldo Entonces, y somos gente que tenemos dos o 3 trabajos no es sí. que tienes un trabajo y estás piola con eso. Entonces, y, es... y eso es lo que pasó, perdón, eso sí lo que pasó que este, iba a ser eh, Massa subía ganada, eh, ganó eh, si se iba, se subía como presidente, iba a ser eh, iba a ser igual peor. Pero eh, lo que iba a ser, iba a seguir esto iguales, lo no iba a ser ni Eh, poner en privado, nada de eso iba todo igual, pero igual iba a ser eh, la económica iba a ser peor, que iba ser, no tan peor pero íbamos remando porque ni, nunca no alcanzó tampoco Sí, el gran problema que tiene Argentina es que ningún político ha podido ponerle eh, la, la cadena digamos al sector agrario bueno, excepto Perón al principio, digamos, pero de alguna manera a los sectores más concentrados de capital, tanto nacional como internacional, digamos, cobrarle impuestos y que de alguna manera le sea más redituable, porque de alguna manera... 45.000 millones de dólares que pidió Macri se fugaron y se lo fugó el sector de más dinero de este país. Y nunca se supo dónde sin está sin embargo, eso tampoco. Y sin embargo, nadie sabe dónde está. Sí. Y sin embargo, el gobierno que siguió legitimó esa deuda yendo a renovar el acuerdo con el fondo monetario internacional Y de alguna manera es la entrada directa al fondo para que te diga en dónde tenés que recortar, sí o no. Y además, otras cosas que debe implicar eso porque además hay cosas finitas de los acuerdos que nosotros no las sabemos porque están cerradas bajo llave. Sí. Y no sabés qué se entregó. Ya no. la cordillera está entregada el mar argentino está entregado, el litio en el norte está entregado, digo hay cosas que con ambos representantes, digamos iban a ser de la misma manera y entiendo que hay algunas mínimas que esto, digamos, que los dólares que entran eh, por vaca muerta, por el gas que se va a producir, que los dólares que entran por YPF de la guita del petróleo, podía llegar a ser un ingreso de guita que te amortice de cara a lo que viene, pero ahora en manos de este señor con esta alianza que ha generado mm. entre las derechas de todos los partidos y es preocupante y de alguna manera nos tiene que mantener alerta y preparar para para todo encarar lo que se venga y digamos sí. sobre todo colectivamente porque resistir individualmente es muy difícil porque te termina dejando medio solo Además del malestar que te genera a nivel emocional, ¿no? Emocional, yo creo sí que el, el lunes creo que estábamos todos como diciendo qué carajos oh, va a pasar ahora, sí. qué carajos hacemos. Eh, y fue un golpe duro, digamos, ¿no? Pero con todos estos condimentos que me parece que hay que analizar. Yo también, ese lunes sí, me pegó mal. Eh, hablé con el chico que vive conmigo chico? y le pregunté... <risa> <El chico. ¿Qué>? <risa> <risa> <risa> ya ni yo, siquiera eh, le Julio. Estabas, eh, Todo el mundo sabemos que es Julio. Eh, eh, estaba re o sea, me hizo mal y charlé con Julio y me dijo que eh, para bajarme un poco la para levantarme la autoestima bueno, me dijo que eh, hay que esperar todo etcétera, etcétera, pero bueno, se me pasó pero igual ojalá. y te abrió una birra y fuiste feliz, amiga <risa> y te olvidaste de todos tus problemas <risa> con un vinito y una birra y bueno, y ojalá que Dios quiera que no pase nada malo para toda la sociedad no ojalá. sí, ojalá, ojalá porque eso también, eh, algo que a mí me molesta no solamente y eh, con esto de mi ley que nosotros eh, como que nos ya desde primer discurso nos juega en contra eh, sino con nosotros gobiernos cuando que siempre la, que lo que no me gusta a mí es que le deseen el mal digamos ojalá que le vaya mal a mi ley no ojalá que le vaya bien ojalá que porque que, que le vaya bien que le vaya bien a la argentina o Pero y, él, don, y donde él haga algo malo lo que, no, que nos que nos que nos lasti nosotros sí. que nos moleste a nosotros donde nos saque derecho que nosotros podamos salir a, a, a hacer entender él viene con eh, los derechos esa compañera que luchó tantos años tantos años que viene luchando para poder tener eh, que estamos que tenemos derecho ahora él quiere sacar todo quiere dejar de, de, de antes que no teníamos derecho y ahora que tenemos todo un poco que falta todavía y se viene a, a proponerse otra vez, tiene que poner un más rera otra vez frente a nosotras para poder tener más derechos. Eso es lo que te das, Bron, a mí me das me hace mal porque te saca todos los derechos. Claro, el el miedo el, los el, derechos. el miedo de nosotros que somos del sector público, y que sí. utilizamos todo lo público, eso le da miedo porque él va a pre visitar todo, o se sí. va a ser todo eh, privado. Mamá, el hecho de género de la mujer, de, que nosotras mismo, de todo estilo, de los gay, es va contra eso, él no, dice, no dijo, no, te, cuando vos hizo si la campaña, si ¿y no es... te quieres casar? Te y... vas a un actor eh, eh, público. Él dice, te no un actor privado a casarte. de los gay? Y a mí no me importa que se si coge con una, perdón, por la palabra, eh, con un elefante, que a él no le cañe, vos <risas> podías hacer todo lo que quieras. ¿No es así? Claro, yo creo que es eso, el más el miedo que los da él de decir que los va a quitar no el hospital, la escuela. la escuela y ahí los vemos los otros con el, con el miedo de que, que vamos a hacer, donde dónde lo vamos a atender, a que dónde vamos a mandar nuestros hijos de la escuela, nomás, eso nomás que esa... y ese es el miedo pero espero que lo que él tenga en mano, de lo, que le salga bien todos los derechos que... o sea, porque hay mucha gente que vive... Ajá, por toda la gente que luchó, mucha gente me que tiene que ligar, eh, deprimir los policías eso es lo que te das bronca que te, te saca los derechos de toda la gente que luchó tanta compañera que y sigue ahí, y, esperemos que no viste porque del dicho al hecho a, hablando, hay que ver mira, hablando ya de, de la violencia de género y esto y, vos imaginate que vas a una comisaría que es pública que podés hacer una denuncia contra la persona que te, eh, te hizo de la claro. violencia o te va violentó ¿Y imagínate si lo hace privado o sea, la dónde, otra vez ¿qué le va a pasar? A una o sea, mujer, ¿lo vamos a matar eh, entre nosotros? Una, un... ¿Te el, el ministerio de, de seguridad podría ser el ministerio del amor claro <risa> como si decía 1984 la... Orwell y si la otra vez que me apareció en el, en el grupo también que una mujer le pegaron también porque es se, por ser lesbiana adentro del colectivo claro. y no hice hicieron nada, dice que él pedía auxilio ni el colectivero paró para poder eh, ni nadie no le ayudó, dice que el tipo le dio una trompada a pobre piba y no se supo nada, ni no salió nada ni la, ni la tele salió Porque así mismo viste ponen en Imagínate. los meme, en Facebook ponen el que trabaja, igual que tiene esto, el que vive del sector privado no tiene miedo, obvio, que no va a tener miedo porque si él está atacando al sector público. público sí. Obvio que los otros son los pobres somos los que tenemos miedo, que bueno, espero que piense un poco en eso. No. Es Eso es. Exacto, exacto. Bueno, chicos, una buena, vamos a bueno, vamos a tirar una buena tanto, de tanto. A este señor, bueno, vamos a seguir charlando, <risa> nos falta todavía dos programas y bueno, y en la que viene el otro el cuero, le sí. vamos a seguir sacando el cuero. Vamos. Bueno, les cuento algo, algo algo positivo. En Santa Fe aprobó la ley de reparación post dicta, dicta, dictadura para trans y travestis. Habrá una pensión para quienes sufrieron eh, detenciones entre 1983 y el 10 de junio de 2012, que son 147 eh, personas las que se beneficiarán Eh, en la provincia este es eh, el primer lugar no es cierto y espero que no sea el único ojalá que todas las provincias puedan copiar esto eh, esto convirtió al, a, a la provincia de Santa Fe en la primera en tener una norma que reconoce las violencias sufridas a manos de un estado democrático, porque eso es lo importante, es no, es que, no es cualquier estado, sino es un estado democrático eh, se trata de una pensión mensual no contributiva equivalente a dos haberes mínimos Eh tiene como eh, destinatarios a quienes sufrieron eh, privación a su libertad por parte de las fuerzas de seguridad eh, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto? De, de estamos hablando de 1983 en adelante. Así que bueno, nada, es una por lo menos una noticia. Una noticia para ten gobiernos, es que ¿no es cierto? Que, que, que, que, no está saque bueno, vela que está que está bueno otro, ojalá que no le bloquees porque viste que son maldísimos y que bueno nada que tiene eh, presente digamos eh, una reparación histórica para el, para sobrevivientes tra eh, travestis trans post dictadura que, que digamos fue un momento muy difícil para la Argentina pero siempre se están recordando a los desaparecidos y todo eso Y siempre está presente. Y siempre están presentes, y pero es también como siempre en último instancia es a los subir el es mismo a la, a eso. Claro, a la la gente trans, ¿no es cierto? Quiere volver otra vez en la que dejan de los no, esperemos que no, amiga. Así. este así paso que, para adelante, entonces, para estar. Claro, por bueno. lo menos está bueno, viste, que, que y que ojalá que todas las otras provincias eh, copien este modelo y que tengan presente. Esto nada más, o sea, son ciento, para yo te repito la, la cifra, 147 personas registradas que tienen, que llevan urgido por ahí, son más, obviamente, ¿no es cierto? Eh, bueno. Pero bueno, nada, esto, Está eh, buenísimo. por lo menos una una buena, Sí una, una copita. Sí. Le mandamos un peso a eso que reciben en la ayuda. Y bueno, hay que charlar un poco del de, Ya que están dos de política Hablamos un poco del cumpleaños de venganza Bueno, qué, ¿qué, ¿qué hiciste amiga? o estabas muy descocada <risa> <risa> Estuvo muy Hugo. lindo el cumpleaños de venganza Y la noche estaba hermoso <risa> Se Hicieron la, los mural De venganza Tenemos murals de venganza discúlpame. en Olga eh, Lamento todo el Olga, los quiero a todos Me encanta, pero el mural más lindo lo tiene venganza afectiva Sorry <risa> no, Sorry <mucho> <risa> Y bueno, le mandamos un saludo a esa compañera que eh, pusieron su Sí, energía, ahí estuve esta un días, cande, cande ahí trañando. Ah, bueno, cande. Y todo lo que pusieron La chuchu, Sí, estuvieron ahí, que ahí haciendo las pinturas. Y bueno, le mandamos un beso. Hermoso el mural, mural. muchas gracias. También al señor del sonido. Y a, no, había <risas> <la de> Salvador. <risas> que lo y... Había gente que nos era de venganza, pero igual estaba acompañándonos. Sí, que, de, que le de una un mano saludo. está buenísima la, la cooperación a colectiva. A las chicas prohibidas también que bailaron. Ah, sí. La Estuvo bien. muy bueno. Al bloco prohibido, que yo le cambié ah, el nombre. Le puse, le, yo le dije, el bloco efectivo. <risas> y le dije ¡no! ¡Es el bloco prohibido! <risas> bueno, chicas. <risas> le mandamos saludos a los chicos. Ah, todo el bloco ahí eh, que siempre está con predispuesto y con toda la mejor onda para ponernos a bailar. Yo me descoqué. Y también es Yo el... estaba en una, chica Yo me, me pasé disfrutando sí, de la noche, ¿no es cierto? Estuvo sí. muy bueno. Muy... Me bailé todo como siempre. Nada, la pasé súper bien. Y también estuvo también Camila que hace rato que nos estaba con nosotros. Cami, estuvo compañera. ahí en la barra. Y Solana, que también estuvo ahí. Sol también, ahí, ahí haciendo la guante ahí y en Y Chana en también, que estuvo ahí. Chana es... iba y venía. Ponía las luces. Sí, ahí como <risa> apoyo técnico. <risa> como el albañil que siempre queremos. <risa> El <risa> <El albañique eres. risa> Ahí, siempre, con la abuelita que soy. La abuelita eres. verdad. Ay, como siempre con bueno. las herramientas en la estuvo mano muy y Muy lindo eso. el cumpleaños. El estuvo lindo años. el karaoke, chicos, cómo disfruté ah, ese sí. karaoke. Muy bueno estuvo. Viste que a mí me, me encanta agarrar el micrófono. Y así. la primera vez que vino eh, bueno, el señor compañero con su parejita que vino a pasar nosotros con el cumpleaños para que tú. No, segundo. No, es el segundo, Acá dice es Darío que ya vino. Sí, que deje sí. de difamarlo. Bueno. Ah, gracias. A a Ay, gracias por la torta. Ay, Digo, muy rica la torta. la torta. La torta más dulce del condado. Sí, sí. muy <risa> divina. <Sí. risa> sí. Varias gente con cara de Greta puso cara de esto es un montón para mí, pero <risa> pero había otra torta también. Sí, había, eh, había como, es como todo ¿Nas, acá? Empezamos si corriendo a buscar más tortas. <risa> sí, acá venganza, ¿viste como que tenés para, para repartir para todos los gustos, a sí. Habían dos tortas, había una vez tres tortas. Y, y más también. de repente aparecieron un par. De repente salían tortas Levantabas un ladrillo y apareció una torta De, Al principio estaba ahora más poco Y después se llenó, se llenó gente gente Gracias también a Olga Vázquez sí, Por darle el espacio linda. No sé hasta qué hora tuvimos, hasta las 4, ¿no? Ya en un las dos. En un momento, Pero ya... después entre que apagamos todo Y nos fuimos, <risa> extendimos todo un poco y más Y bueno, agradecemos también el, el lugarcito que no lo Olga que nos prestó sí. Gracias a los vecinos por no tirarnos esta B-botella <risa> sí, sí, <sí>. ah, sí. <risa> Se portaron bien se portaron por gracias Bueno, gracias al espacio Como siempre, gracias a Lola Vázquez, gracias a Radio Nauta Gracias a todos por escucharnos ¿A dónde nos pueden seguir, amigo? Los pueden seguir por Instagram Y lo buscás como Venganza Radio Afectiva Así y es Y Facebook también Muy bien Gracias Jaimito Ahí Gracias, estar por estar apretando Sus botoncitos Gracias Jaime Por A Chanita A Darío Bueno como siempre A, a toda a la gente de Venganza Saludos a la Mili que O a, a la, o en la y pileta Y la que no escucha Para el otro lado Se salir, quedó tomando se quedó Solo en la pileta La Mili Vamos a ver vamos a Le vamos a pedir explicaciones Mili que estrenó galán Hay que decirlo Ha <risa> ah, estrenado sí, Mili Alan. tiene uno noviembre Así noviembre, que no vino bueno. porque, ah, no porque no, no quería Que la verduvieramos Claramente Tenía miedo Y no los quiso Enprestar las estrellas Para la torta La que tenían los pezones Ya estuvo, buenas Bueno, nos preparado. vemos el martes que viene. Dale, Besito. Nos vemos. chau, chau. mi orgullo, mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Pero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 la certeza de una piedra en el aire.